Fueron cuatro meses de trabajo en los que se pudieron recoger los testimonios de especialistas y también de personas estafadas y denunciantes, también recabar informes de empresas y organismos públicos, aunque ni el presidente Javier Milay ni su hermana y Secretaria General de la Presidencia Karina Milley y otros funcionarios quisieron responder ante la Comisión El informe final será presentado hoy a las 4 de la tarde y será enviado luego al juez Mar Marcelo Martínez de Giorgi que está investigando esta estafa en nuestro país en una causa en la que están denunciados Milley, su hermana y también los empresarios Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros Vamos ahora a Neuquén porque allí comunidades mapuches mantienen cerradas las tranqueras de acceso al yacimiento petrolero de Loma La Lata y denuncian amenazas de la empresa YPF. Nos informa nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FMC. Saludamos a la audiencia del informativo Farco. Desde ayer por la mañana, la comunidad mapuche de Catripain, en la zona de Loma de la Lata, cerró las tranqueras a la empresa ipf Estas medidas ya se habían anunciado en un comunicado emitido por el Consejo Zonal Traunco de la Confederación Mapuche de Neuquén. Finalmente, la medida se llevó a cabo y es una acción que busca mostrar la violación al territorio comunitario por parte de la empresa ipf y del Estado Provincial. Escuchamos lo que el huerquen Gabriel Cherqui interpretó de la Lofka Chipain, le decía al escribano público que se presentó en el lugar a fin de notificarlos eh, Obviamente la empresa puede pasar con su guardia mínima para garantizar la seguridad de la planta el ambiente y la producción de la misma. De hecho, están en otro lado claro que esta situación con YPF, eh, porque YPF está violando los derechos de la comunidad macuche y y está realizando tareas que nosotros, y que para el juez y, y el Tribunal Superior de Impugnaciones, es ilegal entre la planta por la planta Turbospat, específicamente. Bueno. Me quiero entregar, pero quiero entregarle la resolución del, del Tribunal Superior y del Ministerio Público Fiscal, donde la persona que autorizó a realizar esa planta de la gestión ambiental, que fue el señor Juan de Oluccelli, no estaba autorizado para realizarla. Por lo tanto, consideramos que es un acto nulo, por lo tanto, consideramos que está viciado, y el tendrá que dar explicaciones por qué está realizando algo, La de todos. Las autoridades comunitarias denuncian que se encuentran amenazadas por cientos de maquinarias que quieren ingresar a la fuerza y que genera angustia esta situación en la vida comunitaria. Más allá de que han llamado la atención a YPF y a la provincia de Neuquén, ambas se niegan a hablar de daños y perjuicios. Durante el día de hoy continuará la tarea de controlar el ingreso a la comunidad como una forma de resguardo, protección y seguridad a las familias que están viviendo atravesadas por la contaminación y el atropello constante de la empresa IPF. Reportó para Farco, FMCH, radio comunitaria de Junín de los Andes. Vamos ahora a Mendoza porque allí las asambleas por el agua se manifestaron nuevamente contra el proyecto minero San Jorge. Ayer fue a la legislatura por este tema la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena la torre y al salir recibió el repudio de los manifestantes. Allí estuvo Radio La Mosquitera con nuestro compañero Ángel Basile, que entrevistó al asambleísta y docente Marcelo Girot. Ahí se retira la, la ministra de Ambiente totalmente repudiada por Y por por la gente y por supuesto totalmente custodiada por suerte no se fue no se fue para el lado de la violencia mucho repudio mucho repudio por parte de la gente Cortito, hola Marcelo, Marcelo Lleró, corto, muy cortito. Se acaba de ir la, la ministra Torre, y por supuesto con el cariño de la gente. Con el absoluto repudio de muchísima gente que se ve ha dado cita acá en el espejo, eh, reclamando que el gobierno la legislatura rechace el proyecto San Jorge y rechace los otros 27 del Distrito Menino Malano Occidental. Repudio absoluto a lo que está haciendo el gobierno de Mendoza, Con el banque, el aguante de una buena parte, no solamente de los legisladores oficialistas, sino también de una parte de los que deberían ser oposición a esto, que es un saqueo y poner en grave peligro el agua que tomamos tres de cada cuatro pendozinos. Muchísimas gracias Marcelo, muy amable. A vos, gracias a vos. Parte de lo que pasaba ayer... En las afueras de la legislatura de Mendoza, donde se presentó la ministra de Ambiente de la provincia, Jimena La Torre, para avanzar en el proyecto minero San Jorge, que es rechazado por las Asambleas Populares por el Agua. Y se realizó en Jujuy el cuarto Congreso Nacional de Agroecología, que reunió a más de 500 personas de varias provincias y países. El informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Bajo el lema Tejiendo Redes entre Ciencia y Tradición al Abrigo de la Pachamama tuvo lugar del 2 al 15 de noviembre el IV Congreso Nacional de Agroecología organizado por la Sociedad Argentina de Agroecología y la Universidad Nacional de Jujuy. Incupo participó con una delegación de técnicos, productores y jóvenes estudiantes de escuelas rurales de Santiago del Estero, Formosa y Corrientes. Se vio mucha participación en el cuarto congreso de agroecología de muchos estudiantes, de muchos jóvenes. Ingeniera Araceli pared técnica de Incupo. De muchas organizaciones campesinas e indígenas. Tuvimos la oportunidad también de visitar una cooperativa cauqueva donde producen más de 20 organizaciones y ellos producen maíz y en la cooperativa se transforman entonces en pastas, ¿no es cierto? distintos tipos de pasta y así también los productores pudieron ver los sistemas de riego que tienen por turnos en esa en esa zona. El Cuarto Congreso demostró que la agroecología está dando respuestas a problemas urgentes en nuestro país, como el acceso a los alimentos sanos el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable de los territorios, respuestas que necesitan de políticas públicas urgentes para crecer y multiplicarse en la sociedad. De cómo aportar a, a masificar todas estas experiencias, no es cierto que hablaba de lo, de los trabajos integrales, de los centros demostrativos, de sistematizar y escribir las experiencias con organizaciones campesinas. Todo esto hace también a esa masificación, ¿no es cierto?, de la agroecología. Las jornadas estuvieron marcadas por expresiones artísticas autóctonas, reflejando el profundo respeto de los pueblos andinos a la Pachamama a la Madre Tierra. De lo espiritual que nos compartieron las comunidades indígenas, tuvimos en la piel toda esa espiritualidad y ese compromiso que tienen con la Madre Tierra desde el NOA, ¿no es cierto? Y quedó ya definido que el próximo congreso, que será dentro de dos años, va a ser en La Plata. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. <música> Se cumplieron seis años del asesinato del periodista Sebastián Moro, cometido en los días previos al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Este 16 de noviembre se cumplieron seis años del asesinato del periodista argentino Sebastián Moro, ocurrido en los primeros días del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en el 2019. Moro fue el primer comunicador en denunciar la violencia desatada en el país. Su familia sigue reclamando justicia en un escenario político adverso. Así lo expresó Melody Moro, hermana de Sebastián. Esta vez eh, nos agarra... Con mucha angustia por esto que ha sucedido en Bolivia, sí la función del nuevo gobierno de, de derecha y la liberación de los dictadores eh, del golpe de Estado. El lunes 10 de noviembre dio comienzo al juicio penal por encubrimiento médico y responsabilidad de los dueños de la clínica Rangel, donde Sebastián fue internado tras ser hallado inconsciente y con signos de haber sido golpeado comenzó el juicio de Sebastián uh -huh. en, en Bolivia, una causa penal que se está llevando allá, que fue postergada en tres oportunidades. Comenzó la causa en realidad por encubrimiento a médicos y dueños de la clínica. Con respecto a lo que incluye golpe de Estado, que sería la, la representante mayor, sería Janine Áñez, es la que, que estaba imputada, bueno, ya fue liberada. Melody recordó también la colaboración que el gobierno de Mauricio Macri brindó a los golpistas en ese tiempo. Mientras Sebastián estaba agonizando, se llevaron municiones y cargamento bélico eh, a Bolivia, desde Argentina, uh -huh. siendo que a nosotras no nos permitían eh, que un avión sanitario aterrizara en suelo boliviano, pero sí se le permitió bueno para, para hacer toda esa tramoya que después desencadenó en la matanza de, de 36 compañeros bolivianos en Enzacaba y Sencata. Sebastián estuvo agonizando seis días y falleció el día 16 a las 0 horas y ahí en su partida de defunción está declarado que tiene tenía golpes, tenía politraumatismo, tenía un desplazamiento de pulmón. Eh, fuimos obligadas a cremar su cuerpo, no se nos permitió hacer una autopsia. Por eso se estás llevando a cabo esta causa penal contra médicos y dueños de la clínica por encubrimiento. Algún día aspiramos poder llegar a hacer juicio a autores eh, materiales e intelectuales, que es lo que esperan las familias de las otras víctimas también. Reporto Villanos Radio para el informativo Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar